te buscamos a ti, Señor, queremos oír en esta mañana, a ti, Señor, es a quien queremos amar, porque buscándote a ti, Señor, encontramos todo. Bienvenga en santísima que te has presente en esta charla, en esta formación de estas mujeres, de estas hijas tuyas, para que puedan salir de acá llenas de Dios, llenas de su palabra y confiadas en la providencia del Señor. Amén. Amén. No, Daniel. Bueno, entonces, tema de hoy, como ven acá en el proyector, la providencia nada más ni nada menos con ustedes. Así que acá tienen las cita, si quieren, para ir buscando. ¿Sí? Mateo 6... 19 ¿Saben que con este evangelio la Virgen en Medjugorje nos manda a orar en uno de los mensajes con este especialmente no se inquiete por su vida qué van a comer qué van a vestir ¿vieron ese, esa parte? ella manda a orar con eso la Madre ¿Me presto un reloj que se me rompió y necesito verlo ahora? Bueno, lo voy a leer una vez y después vamos a empezar con el tema. Están todas en Mateo 6, 19-21 y después salteamos del 24 al 34. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la rumbe los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo donde no hay polilla ni rumbe que los consuma ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, si el ojo está sano... hay salteo. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros. Y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes por mucho que se inquiete puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura no se inquieten por el día de mañana el mañana se inquietará por sí mismo a cada día le basta su aflicción palabra del Señor cuando leí este mensaje de la Virgen y me fui a orar con eso entendí perfecto, ¿no? porque la Virgen me mandaba a rezar con estas palabras del Evangelio miren que a veces uno experimenta como que confía el otro día me encontraba con una mujer y le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien, estoy un poco asustada porque mi hijo se va a mudar solo, qué sé yo, y tengo miedo que le pase algo. Le digo, ¿pero confías en el padre? Sí, sí, pero tengo mucho miedo, pero yo igual confío, creo, ¿no? Como que a veces tenemos ese doble discurso de que creemos, confiamos, pero no no se nota. Como decía una mujer, ahí le decía al marido gordo, estoy tan feliz, esta familia que tenemos. ¿Sí? Le dice, bueno, avísale a tu cara. Ah. Y a veces un poco con la providencia pasa eso, como que confiamos, creemos, pero no se nota, ¿no? Por nuestra falta de paz, de turbación. Vamos a ver lo que nos quiere decir un poco el Señor con esto hoy, que nos quiere transmitir, que el mensaje de Jesús con la providencia es que nos quiere liberar realmente de ese miedo, de esa turbación que genera la famosa palabra, creo que de estos tiempos, que es ansiedad. No sé si la conocen. Bueno. También podemos encarar un poco este evangelio por el lado de los bienes materiales. No lo voy a enfocar tanto por ahí. Les va a llegar un poco un material. Simplemente aclaro que no es que el Señor quiere que todos seamos pobres en la misma medida. No es que está mal tener bienes no y administrar. Claro que no. Solo que el evangelio, los que quieren seguir a Jesús, el Señor enseña unos criterios, como que tiene un modo que quiere que vivamos. Y sobre todo, interiormente. no Si ustedes ven, hay muchos santos, no sé, el rey, Eh, me sale el ion, pero no. Eh, Luis, Luis XV fue santo, imagínense, era rico, la reina Isabel de Hungría, como hay mucha gente también pudiente que ha sido santa. Entonces, no está hablando tanto del Señor de que todos tenemos que ser pobres materialmente, ¿no? Pero sí el modo que él quiere que vivamos. Miren, les comparto algo que escribió un artículo el padre Iván cuando tuvimos el retiro de enviados. Y habló un poco de la ansiedad. Díganme si se sienten identificadas. Dice, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Inquietud, excitación, inseguridad. Inquietud. Me siento a leer, pero estoy pensando en que tengo que organizarte a la La quiero organizar, pero contesto un mail. Oro, pero en realidad estoy haciendo agenda mentalmente. Hago agenda y no puedo terminar porque ya me encaro con la primera en la lista. Hablo con alguien, no la escucho, pongo la cara solamente. Inquietud que no nos deja gozar de lo que hacemos porque ya estamos pensando en lo que viene en lo siguiente. Excitación, acelere, hablar de más, correr de un lado para otro, levantar la voz, sudar, estar desalineada, comer de más, devorando etcétera, etcétera. ¿Está bien la descripción o no? Okay. ¿Alguien ahora está pensando algo de lo que va a hacer después? <risa> Hay que ir a correr. yo descubrí. Correr y el Santísimo Sacramento es el remedio. Bien. Lo vamos a encarar este tema un poco con un famoso filósofo y teólogo que se llama Romano Guardini. No sé si escucharon hablar. Un filósofo y teólogo alemán que los papas lo citan mucho y tiene una postura realista de, de la realidad, ¿no? Que es un poco la que nosotros queremos vivir. Él un poco habla de tres modos que podemos ver la providencia por la negativa. Ah, ¿en cuál estamos? Es en la 5, slide 5. ¿No? De tres modos para que, viendo por la negativa, podamos descubrir realmente de esa providencia que habla el Señor. Entonces, una es un modo como infantil de ver la providencia, ¿no? Dice, un niño que nace en una familia tradicional, ¿no? Que tu padre se ocupa de todo, por el vestido, tu alimento, tus remedios, tu colegio, tus viajes. Entonces, vos cuando creces, concebís la providencia como un papá, pero un poco más poderoso. Entonces, como que te consigue todo lo que vos le pedís, ¿no? Pero bueno, cuando vos vas viviendo un poco, vas como creciendo en la fe y te das cuenta que no todo lo que pedís en oración se te da, o te das cuenta que eso no es providencia o se te ama una crisis de fe, ¿no? Me acuerdo cuando yo tenía ocho años, mi catequista dijo, tienen que rezar para los exámenes. ¿Y yo qué hice? Recé. ¿Y qué no hice? No estudié. Yo me acuerdo estar en mi cama o de llegar del colegio, irme a jugar, y yo decía, tengo que rezar. Lo importante es que yo recé. Algo en mi corazón me decía que no, porque estaba turbada, pero yo tengo que rezar, tengo que rezar. No me olvido más, me saqué un 24 sobre 100 en ciencias naturales y un 32 en matemática imagínense la, eh, la cara de mi padre, no me lo olvido más, por supuesto que la segunda mitad estudié recién y ya me saqué un 8 y un 9, me acuerdo. Un poco esta visión ¿no? que tenemos, que nos damos cuenta, como les digo, que eso no es providencia, de que yo le pido a Dios, entonces eso pasa. Otra visión un poco es, que es la 7, Dalmita, no sé si estamos en esa, es cientificista o determinista de la vida. Y dice así Romano Guardini, voy leyendo un poco lo que hizo él porque es muy rico, ¿no? Dice, para ella solo existe la realidad del mundo con sus leyes, el movimiento de los astros, el crecimiento de las plantas, la vida de los animales. Todo acontece como tiene que acontecer. Todo suceso tiene su causa y toda causa produce indefectiblemente el efecto que le corresponde. Dice, igual ocurre para el hombre, para el que tiene esta visión de la providencia. Entonces dice, el hombre puede pensar esta idea hasta llegar hasta una dureza última. Entonces, renuncia a todo sentido perceptible por el corazón. Renuncia a todo derecho de la persona e intenta firmarse a sí mismo, ¿no? Entonces, no hay lugar para una providencia más personal y amante. Te regís un poco por leyes que se imponen o de la naturaleza. Puede ser, por ejemplo, ¿no? El, el más grande tiene que comer al más chico. Entonces, ¿no? Tiene que ser así, una ley que he recibido y me guío por eso. Y aunque experimente en mi corazón que algo no, es como que así es la ley, así es y por ahí voy, es como uno se va un poco endureciendo y así vive, ¿no? Y una tercera visión dice que es la providencia como una especial protección. Escucharon hablar de esa gente que dice que está tocada por una estrella o que tiene la suerte o por la negativa, ¿no? Viste cuando decís lojeó. Yo cuando vi en tu clama era mucho, ¿no? Le pasó esto porque lojearon, lo te, te ojearon. Viste cuando te ojean. Entonces, como te ojeó, te pasa todo eso que te pasa, Entonces, es como que ponen toda su existencia en eso, como que hay un destino, vos tenés una estrella, tenés eh, como tu suerte. Y dice Guardini, ¿no? Esta concepción, al igual que todas las anteriores, no tiene nada que ver con lo que Jesús no quiere transmitir de providencia. Porque su mensaje, el mensaje de Jesús, no habla de grandes hombres, ¿no? Como tocados o que saben todo lo que va a pasar, sino de hombres creyentes, Eso es lo que nos quiere transmitir el Señor de hombres creyentes. Ahora estoy en la 9 No sé si es la nueve. Un poco un peligro con este evangelio. No sé si les pasa, pero puede pasar que es como que uno lo lee y te da como, puede ser como algo superficial, un cuento bonito para, bueno, no preocuparme de nada. Que yo como que tengo fe y, bueno, no hay problemas. no Entonces cantamos vida en abundancia, pero con un tono romanticón, ¿no? A los lirios del campo, y se empieza a meter como esa mentalidad como infantil, que tampoco es lo que el Señor quiere, ¿no? Si leemos bien el versículo 33, hay una condición para que podamos vivir de esta providencia. Para que la providencia se manifieste en nosotros. ¿Quién quiere leer el versículo 33? Exactamente. Entonces, para que la providencia se te manifiesta, ¿qué dice acá? Que hay que buscar primero el reino y su justicia, ¿no? Y un poco esto acá Guardini lo encara de dos lados, para que vos puedas experimentar esta providencia y vivir realmente de la providencia, entenderla como el Señor la quiere transmitir, habla desde un lugar subjetivo y un lugar objetivo. Voy a tratar de ser clara y si no me hacen preguntas un poco al final. Desde el lado subjetivo, habla un poco esta disposición interior que yo tengo que tener para poder vivir de esta providencia, ¿no? Miren cómo lo describe Guardini. Supongamos que tenemos aquí un hombre fuerte y valoroso, valeroso que vive su vida con fortaleza y está lleno de una serena confianza y tenemos en otro lugar un hombre diferente, egoísta y miedoso a la vez. Dice, van sorteando las dificultades con todo género de astucias. ¿Los mundos de estos dos hombres son iguales entre sí? ¿Ocurren las cosas en un mundo de igual modo que en otro? Es claro que no. Estos mundos tienen distinto carácter moral y una naturaleza anímica diversa. Más aún, en uno resultan posibles acontecimientos que en el otro no pueden ocurrir. Es como si las cosas se comportasen de manera diferente. En el primer mundo todo es libre, las cosas se someten sin dificultad e incluso el fracaso tiene un carácter de claridad y de grandeza. En el otro, todo es oscuro y anormal. Alrededor del hombre que ama y piensa bien de todo, la vida se anima. Las flores crecen, los animales se muestran confiados, los niños se sienten bien. En cambio, alrededor del hombre egoísta y duro, todo se cierra, se defiende, huye. Y si no puede huir, se marchita y arruina. Al lado del hombre que tiene buena mano, todo transcurre con facilidad, alegría, fecundidad. Por ello es optimista y no entiende cómo otro puede suponer que en el mundo haya tantas cosas malas. No sabe que este por su carácter propio, suscita, por así decirlo, las resistencias y hace surgir las dificultades. ¿Se comprendió? Muy largo como dos actitudes que uno puede tener vieron que las personas que tienen esa actitud de confiar, es como que viven más serenamente, confían, pueden ver como lo bueno dentro de las cuando las cosas no suceden, como no en cambio el que no tiene esta actitud, esta disposición de que hay un Señor, un Dios Padre Providente que interviene en tu vida, anda turbado, todo lo ve mal todo es mala suerte he con mi hermano Iván que tiene 20 años eh... Creo que ya les he hablado de toda mi familia, bastante de mi vida a todos ustedes, ¿no? Y era el aniversario de papá de 13 años que había eh, muerto, ¿no? En febrero. Entonces, bueno, yo estaba con el tema de la mudanza acá, las hermanas estaban en el campamento, Sister Isabel estaba estudiando. Entonces, bueno, yo me fui a hacer toda la mudanza. Entonces, le digo a Iván, bueno, como es el día de papá, nos vemos en el centro, bla, bla. Y teníamos que ir a la iglesia del Pilar porque ibas mucho ahí y papá está ahí. Entonces... Eh, vamos con Iván, él me acompaña la mudanza que fue muy providente como conseguimos todo los del departamento hablando con una mujer, bueno, etcétera, mucha providencia Iván veía cómo yo iba a buscar todo a una casa y como llevaba todo a otra casa ¿no? después vamos a estacionar el auto y yo no tenía monedas para el parquímetro y vino un señor y me dice, ah no te preocupes yo te doy y me pone todas las monedas del parquímetro, así de la nada, bárbaro bueno. No teníamos lugar en el auto cuando estaba estacionando justo un lugar ahí al lado de la iglesia del Pilar, ubican ahí en el centro. Bueno, estacionamos el auto, un lugarcito ahí como para nosotros. Bueno, llegamos a la misa y medio que está por empezar y no habíamos puesto a papá las intenciones. Y yo le iba diciendo, Iván, iba, Iván, ¿te das cuenta? Le digo todo lo que está pasando. Me dice, me, me dice, negra, ya les dije no a la familia. Me dice, bueno, negra, que yo acaso haría justo vino el chico y te puso la plata y justo había un lugar. Bueno, y esta señora les sobraban las cosas y te la regaló, me decía él. Bueno, decía yo, yo tenía otra visión totalmente diferente. Yo estaba experimentando una paternidad impresionante. Y él, qué sé yo. Bueno, negra, está bien. Me dice, si quieres ver a Dios en todo, está bien, está en todo, me decía. Bueno, entramos a la iglesia. y Está por empezar la misa 7 menos, eh, creo que era 7 y 25, porque creo que es 7 y media. Y no sé si ubican, pero la secretaría está al fondo a la derecha. La iglesia es más grande que esta y faltaba 5 minutos para empezar. Entonces, le van no, vamos a la secretaría y vamos a, pedir, a poner las intenciones por papá. Me dice, no, negra, no llegamos. Vamos, le digo. Entonces, yo me le por favor, la secretaria. Le digo, mira, es aniversario de papá, qué sé yo. Me dice, mira, la misa ya empezó. Si querés, podés seguir para la otra. Pero yo me tenía que ir, o sea, era en esa misa y me daba pena que no pudiéramos rezar en esa misa. Me dice, mira, te doy el papelito y vos, si el padre te lo recibe, bárbara. Bueno, vamos, nos escribe. Llego al altar, me voy toda hasta la Imagínense, un papelón encima con hábito, que es como que eso es un poco más visible. ¿eh? Y me todo caminando por el lateral. Y el monaguillo me mira y me toma el papel. Y se lo da al padre. Entonces nos quedamos con Iván esperando. Iván me miraba. Y de repente, en el, vieron el ofertorio, en el momento que se presentan las dice, y pedimos por el alma de Freddy Slapka. Solamente por él pidió. Entonces yo lo miro a Iván. O sea, bueno, si esto no es, o sea, Iván, dame la derecha ahora. Porque está bien negra, está tela todo, me dice, ¿no? Pero bueno, vieron que son como actitudes de, de ver las cosas. Que decía, tampoco es una cuestión como infantil de hacerle cargo a Dios de, de todo lo que me pasa. Tenía una amiga que vos decías, ay, quieres que nos juntemos el sábado para comer? Bueno, si el espíritu sopla, voy, como que no sé qué va a pasar, lo que el espíritu santo quiera, bueno, dale. O sea, ¿querés comer o no querés comer el sábado? ¿no? Como tampoco está... Y a veces tenemos un poco así como esa falta de compromiso porque no sé qué va a soplar el Espíritu Santo. Entonces empieza haciendo como un divague el Espíritu Santo porque, o sea, podés anotarte en la agenda. Si te pasa algo, bueno, pero me puedo anotar. Entonces como esa concepción de, de la providencia a veces es medio como, como delicada. Entonces por eso Guardiña hace mucho hincapié y es lo que quiere transmitir el Señor que habla mucho de esa disposición interior uno, para yo poder palpar, para yo poder recibir, para yo tener una actitud de creyente, no de que estoy determinada a que las cosas me tienen que suceder, porque Dios habla mucho de una responsabilidad. No sé, toda esta oración, el coro no es que por homo dice, bueno, si llego, dice Dalma, da y si llega hasta el proyector, no. O sea, tiene que ver un horario, se tiene que comprometer, tiene que ver cómo anda. Dios nos quiere como libres, y así nos hizo con inteligencia, con voluntad. Y en esa inteligencia, en esa voluntad, en esa actitud creyente, Dios se manifiesta. No como un infantilismo, ¿no? Que las cosas suceden porque porque van a suceder, porque Dios lo quiere o porque estoy estrellada. Y también en esta actitud subjetiva, entra también de que cuando yo me abro a esa disposición interior, no solo que yo puedo vivir esa providencia, sino que yo, el Señor me empieza a utilizar a mí como providencia de otros. Uno empieza a darse cuenta que uno no es el ombligo del mundo, sino que también lo que a vos te pasa tiene repercusión en otros lados, en otros lados. ¿Se acuerdan de esa humilidad que dio un padre que decía que había ido a Cerresuela? Y bueno, había ido a visitar las casas a los padres, a los misioneros, a las misioneras. Y el padre, el párroco de ahí, le pide si podía ir un pueblito recóndito a celebrar una misa. Y él medio como que, que fiaca, o sea, vengo acá y tengo aquí un pueblito metido. ¿Se acuerdan que había un velorio de una persona? ¿Se acuerdan o no? Bueno, alguna sí. Bueno, y él veía cómo después pudo ver. Al principio como que tuvo medio que no zapateó. Y después, bueno, como esa actitud de confiar... Y resulta que cuando estaba ahí, bueno, había fallecido un hijo de alguien. El padre de ese quería, ya había tramado todo para asesinar al que había matado. Y cuando escucha al padre en su homilía, recapacita. Entonces, después le manda un mail al padre Rodrigo, diciéndole que justo lo que había dicho el padre, que cambió de actitud, que fue y pidió perdón. Bueno, toda una provincia que uno en el momento no puede ver. Pero si uno tiene esa disposición, vos te vas dando cuenta que tenés como una misión en el plan de Dios, de que lo que a vos te pasa también tiene repercusión en mi alrededor en gente que conozco y gente que, que no conozco no es como cuando estás en, en sintonía con el Espíritu Santo entonces lo puedes decodificar es como una sensibilidad espiritual que imagino que muchos de ustedes pueden dar dar fe de, ahora que han pasado y vivido más sobre todo con el Señor se dan cuenta que cosas que han vivido en su pasado como el Señor las utiliza de providencia ahora cosas que para ustedes en su momento no se dieron no son tan malas o cosas que sí objetivamente son malas, porque no es que, ¿no? Se muere alguien y bueno, ¿no? De no como que Dios saca bien de mal y si uno no sufre, no, sí sufrís, pero tenés esa capacidad de ver más allá de lo que está pasando, de esa actitud de, de confiar. No sé por qué no sé yo usted me trabajo, no sé por qué no me contrataron, pero confío, hay algo más allá, sé que lo que viene es mejor. Dice el ¿no? Dios está, por así decirlo, ante la puerta del mundo y solicita entrada. Cada corazón humano, cada uno en particular, indispensable e insustituible, es la puerta del mundo. Si entra en la alianza de la fe y la confianza y comienza a buscar el reino y su justicia, entonces la puerta se abre y Dios comienza la nueva creación. Cuando vos te abrís, Dios empieza a crear no solo a vos, a tu vida, sino también los que están a tu alrededor. Una nueva creación, una nueva criatura, una nueva familia, un nuevo mundo, un nuevo trabajo, un nuevo modo de trabajar, un nuevo modo de ser, de verte. Esta actitud esta disponibilidad es realmente una actitud misionera y apostólica, ¿no? Porque como te digo, bueno, a mí no se me dio esto. Por ejemplo, digo una pavada, pero, Creo que también les conté. Entonces, empezar a cambiar. Una chiquita dice, mamá, no voy más a misa, porque cada vez que voy, el padre cuenta los mismos cuentos. A veces me siento igual con usted, pero les voy a volver a contar igual. alguna segura les sirve. Cuando yo era chica que quería ser un modelo y yo era petiza soy la más petisa de mi familia y tenía una hermana alta. Entonces, para mí era, ¿por qué? Porque yo soy petiza Llevé un casting y para mí era la cucaracha del casting. Y nadie me miraba. Vieron bueno, que uno se siente así. Y después con el paso del tiempo entendí la providencia de Dios que Dios no me quería de modelo. O sea, me, me salvó porque si me hubiesen agarrado para modelo y estar hoy en la televisión y filando, me hubiesen agarrado porque con mi debilidad seguro, si lo que más quería era estar en las pasarelas. Entonces, hoy en la providencia de Dios me puedo aceptar perfectamente con mi altura y que en su momento ya no lo vivo como un fracaso. Lo vivo como una paternidad, como que Él tenía un plan para mí y no solo para mí, sino para tantas personas que, que también se benefician para gloria de Dios como de mi vocación ¿me explico? entonces es, es, es otra mira empezás a decodificar al Espíritu Santo miren qué lindo la otra vez eh, no teníamos auto y los autos a la mañana como estamos estudiando en Capital los días que estamos acá entre nos son medio un caos así que las entendemos perfecto cuando tienen que ir y venir y no te da el tiempo mira me identifico con una Galilea pero a la perfección Entonces, yo te estaba acá en Galilea, se quedaban dos hermanas en la casa, la otra tiene un curso de biblioteca en la parroquia. Bueno, así. Y tenía que hacer mil cosas. Y son el día que tenés para traer la plancha que mandaste a arreglar, para, tener, para buscar el cuadro de la Virgen, porque empieza el mes de la Virgen, como es el momento para hacerlo. Y las cosas tienen que estar, porque hay una comunidad que te espera, que quiere planchar su hábito, que tenés que planchar los manteles, que tenés que adornar la capilla, que tenés que tener las flores, porque queremos vivir así. Y esta hermana que no tenía auto, entonces otra hermana, Kiara y Lucía. Entonces Lucía le dice a Kiara, que Kiara ya empezó como a volverse loca por todo lo que tenía que hacer y que tenía dos horas y que no tenía auto y demás. Entonces Lucía dice, vamos a hacer una oración, vamos a vivir como hijas del Padre, vamos a confiar. Tenés que ir ahora a las Galileas y tenés que ver el rostro del Padre en alguna de ellas. Entonces hicieron una oración en la capilla y si vinieron acá a las 12 a las Galileas. Y encontraron una víctima. ¿Ah? Entonces, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? que No, dice, no, bueno ¿puedes hacer un favor? Sí, está necesitáis? No, necesito ir al centro. hacer un, Por lo menos déjame. Le dice, ¿qué haré? Yo después me muevo. Tenía la impresora, tenía que ir a la carnicería, tenía que buscar una plancha, tenía que mandar a imprimirnos. O sea, estaba con todos los bártulos encima. Entonces, esta mujer amorosa dice, sí, no te preocupes, yo te llevo. Que era re desorientada. Así que ni idea... Dice, bueno, yo voy, ella sí confía en la providencia, dice, yo voy ni idea ya veré cómo hago. Anda, quiero. <risa> dice que llega y dice, Marisa, ¿qué tenías que hacer? Buscar, eh, no sé, la plancha. Ah, puede ser que sea. Ah, sí, sí, dice, quiere ir acá. Bueno, van, buscar la plancha, qué sé yo. ¿Y qué más tenés que No, tengo que hacer una llave. Ah, mira, acá hay una cerrajería. Ah, sí, espectacular, dice Marisa. Bueno, toma, yo te... ¿Cuánto sale? No sé, 10 pesos cada llave, te vamos a hacer 20 llaves. Toma, yo te regalo las llaves. Bueno, las llaves. Bueno, así duró para otro que esta mujer amorosa que encontraba todos los lugares, así que iban encontrando todos lados. Y al final les quedaba por ir a la carni, la carnicería que iba a ir Lucía porque Kiera no llegaba. Entonces, esta mujer dice, mira, yo tengo que ir a la carnicería. Entonces, Kiera dice, bueno, yo también. Bueno, vamos a la carnicería. Entonces, es pues, una carnicería que nos ayuda. Dicen que había una cola enorme. Imagínense, sábado el mediodía, todas las madres están haciendo la compra de la carnicería. Y como nos conocen, no hacemos cola. Entonces, esta Galilea se benefició por Kiara, porque como no hacían cola, Kiara le dijo, vení conmigo si te dan las cosas a vos también. Entonces, esta Galilea también tuvo su recompensa. Entonces, volvió Kiara con todas las cosas, con la carne que no tenía que hacer, que le iba a hacer Lucía. Y viene Kiara y se y dice, ¿dónde está Lucía? Le digo, no, se fue a, a, a la carnicería a hacer cosas. Uy, no, le tengo que avisar. Lucía encontró otra Galilea para que la ayude. Entonces, se fue a hacer esto con la otra Galilea. La otra Galilea le dice, mira te puedo acompañar, no sé, a la impresora, pero a la carnicería no llego. Entonces, bueno, que era Uy, no, no, la avise a Lucía. Bueno, no sé, ya está, Lucía se va a ir, que no sé. Cuando llegan, que hará? Le dice, es que yo fui a la carnicería. Y Lucía dice, qué bueno, porque yo no llegué a la carnicería. La Galilea solo pudo acompañar Bueno, ¿ven? Es como otra manera de vivir. Que es una gracia, porque es cada día que se renueva esto, ¿no? No es que uno, es como... Cada día tenés que renovar tu fe, cada día tenés que renovar de que tenés un padre providente. Pero cuando vos te animás a confiar, a tener esta disposición, decirle, mira señor, no tengo auto, el cajero no tiene un peso, tengo que pagar las cuentas, mi hija me está reclamando el viaje de egresados, ¿no? Etcétera, etcétera. Y vos te animás a confiar. El señor provee. Quizás no lo, no lo puedes tener, como vos te gusta, el 25 ya tenés el mes cerrado. Pero el 31, te firmó el cheque. Atrás me levantan la mano. Y así es. Y nos, a veces nos cuesta pedirles, pero decimos, bueno, Padre, vos recompensale con el ciento por uno y para ustedes es como, no me lo están haciendo a mí, sino que lo están haciendo al Señor y el Señor realmente bendice, ¿no? Entonces es muy importante esta actitud, esta disposición del creyente y también saberme que soy parte de un plan. Y cada mañana levantarme así, ¿no? Vivir como una hija. Y por otro lado viene esta parte que es un poco también pienso más picante, ¿eh? que es la parte objetiva que es desde el lado de Dios, ¿no? Dicen, esto significa entonces que todo aquel que vive de esta manera consigue siempre tener vestido y comida, ¿no? Aquí radica una segunda dificultad para comprender, en verdad, este texto. Para poder sortearla debemos recurrir a la dimensión objetiva de la providencia, es decir, Ya no a cómo lo experimentamos o a cómo tiene que ser nuestra disposición interior, sino a lo que el Padre quiere dar o no dar a sus tiempos, en definitiva, a su voluntad salvífica. no El Padre tiene un plan que es mucho más grande del que nosotros podemos ver. ¿Saben que estoy estudiando así un poco filosofía para teología que se los recomiendo, pero absolutamente cuando tengan tiempo en su tiempo libre. ¿eh? Es impresionante no cómo... Y lo estoy estudiando del lado de la filosofía, no tanto de la revelación. Cómo Dios en un momento de la historia quiso que vos seas, porque en el pensamiento de Dios saben que está todo, lo que es y lo que no es. Nosotros no, nosotros podemos conocer solo lo que solo lo que está en la realidad. En cambio, en su pensamiento por ser Dios está todo lo que no fue. Y en un momento de la historia Dios quiso que vos seas y otro no. En un momento de la historia Dios quiso que vos nacieras y otro no es un misterio el que empieza a caminar en el camino del Señor no puedes concebir una fe y una religión sin misterio a Dios no lo vas a poder eh, resolver como un gusigram una cuenta matemática o meter una cajita o sea como dice nuestro profesor de metafísica te agarra una un apunamiento sapiencial te, te apunás cuando empezás a pensar en Dios pensá que en un momento de la historia vos María Angélica vos el resto no vos y, tienes, y este sostiene en el ser te participa de todo lo que es él que lo tiene en grado absoluto, belleza, bondad, amor, perfección, y te participa a vos de eso y te sostiene. Dios hace así y dejaste de ser. Y Él te sostiene y ya no se echa atrás. Y te sostiene cada día. Es impresionante. Entonces, saber eso te hace experimentalmente yo estoy acá por algo. Y, y es real, ¿se entiende? Yo no quiero transmitirles un cuentito rosa. Estoy mucho como también como chocando, no chocando, pero enfrentándome con, con la muerte, ¿no? Chicas jóvenes, la otra vez que no sé si leyeron en el diario en Paraguay y Cerrito. Bueno, la verdad una tragedia. Y yo estaba estaba ahí, hablaba con, bueno, esta mujer pobre que, que mató a su hija, no sé qué, le pasó el auto y mató a su hija chocó contra el cordón de 15 años y la, la, se murió, se murió la hija, ¿no? El jueves pasado, este no el otro. Y y hablaba con una chica así de mucha fe y como que me cuestiona, ¿no? Y yo estaba en la iglesia y en las victorias y justo entró una persona a compartir como dijo, uy, la, ¿cómo está la madre? ¿No saben lo que pasó? Y la señora que estaba al lado mía, que estaba rezando, dice, ¿dónde está Dios? Y uno como que lo cuestiona, ¿no? Es como que uno no es que quede así, ¿dónde? también yo, Señor, ¿dónde estás? ¿No? No puedo creer lo que acaba de pasar. Y con una mujer, de una chica de, de mucha fe que le, le comparto... Y me decía, mira, creo que no sabemos la historia y la vida de esa chica, pero seguramente que, que había llegado su momento no en el plan de Dios. Y no sabemos qué hace. No es que el Señor quiere esa tragedia, no como no hay que confundir. No es que el Señor quiere los males. De hecho, el pecado original no era el plan A de Dios. Es el plan B de Dios. Es el plan B, que ahora se convierte un poco en plan A. Pero el plan A de Dios era tener hijos sin dolor de parto, que no hubiera muerte. La muerte es parte de consecuencia del pecado original y no empieza a tomar conciencia las consecuencias que tiene el pecado, ¿no? Que viola la naturaleza. Entonces, hago el mal que no quiero, no hago el bien que quiero, no amo como quiero. No sé, tengo ganas de, de no sé, estar más tiempo con mis hijos y no puedo, me viene el egoísmo, la preocupación. Constantemente estamos en esa lucha. Por eso es tan importante entender este concepto de de providencia y que realmente hay un plan mucho más grande ¿eh? y que me une a mí con personas hasta de otros lados del, de, del mundo, ¿no? y personas, pienso, cercanas también. La voluntad salvífica de Dios. Y sigue diciendo él, así puede el hecho de la providencia, no podemos deducir nada acerca de lo que tiene que acontecer en particular. Se falsearía y mal el sentido del mensaje de Jesús si se dijese, Dios tiene que darme esto o lo otro. Dios tiene que preservarme de esto o de lo otro. Si tal cosa no ocurre, Dios no existe. La providencia no tiene que darme necesariamente prosperidad y éxito, sino que puede exigir también fracaso y renuncia. No tiene que significar que se cumplan las relaciones humanas. Las más bellas cosas pueden fracasar. Más aún, puede incluso parecer que las preguntas por qué y para qué no han de recibir ninguna contestación, pues de lo que propiamente se trata no es de la prosperidad terrenal y de la felicidad mundana, sino del advenimiento del reino de Dios y del hombre nuevo en este remo. La salud, el dinero, y el éxito pueden servir ayuda a este propósito, pero también estorbar, y lo que el hombre llama desgracia puede ser tanto perjudicial como provechoso. El que vive de la providencia vive, pues dentro del misterio de Dios. Qué belleza, ¿no? Se los voy a, a mandar. Me acuerdo que me, me, me tocó mucho cuando leí en San Pablo en Romanos, ¿no? Que todo ocurre ocurre para el bien de los que le aman. Todo ocurre. Les voy a compartir otro testimonio mío. No es que quiero hablar de mí, pero me nace mucho cuando me pidieron hablar de la providencia como lo experimento muy fuerte, porque no, no no siempre pude vivir así, ¿no? Sino que antes experimentaba realmente como por qué, por qué mi papá se divorcia, por qué mi papá se muere, por qué mi hermanito tiene que sufrir, eh, bueno, etcétera, ¿no? Y hoy es como que no no lo veo así, ya no me pregunto, porque veo mucho el plan de Dios, no se sé, murió mi padre, mi mirada era mi padre, yo hacía lo que mi padre quería, cuando se muere mi padre, crisis existencial, qué soy, qué quiero ser, ni idea, estudié derecho, y para qué corno, ¿no? Y fue una crisis profunda que la pasé mal, o sea, de sufrimiento porque no saber para dónde ir. Pero me hizo tocar fondo, me, me sirvió para reflotar, para preguntarme, para replantearme. Y si yo me muero mañana, ¿me hubiese gustado vivir así? No, me moría de vuelta. Porque vivía para el mundo. Trabajaba, qué lindo, espectacular, salía, qué lindo. Pero no vivía para lo que yo experimentaba, que mi corazón estaba hecho. Y cuando pude, después de esa crisis, bendita crisis, amo las crisis, son espectaculares las crisis, que estás crisis de gloria a Dios. Porque si la aprovechás, pero reflotás y empezás a volar, empezás a vivir como estás llamada a vivir. Te cambia la mirada del plan de Dios, ¿no? Entonces, vivís con más serenidad todo lo que sufrís, lo que no te pasa. Tenés un hijo que enferma, un hijo que sufre. Gloria a Dios. Te digo que es para todo decir gloria a Dios. Señor, confío en lo que vos quieras, como vos quieras, cuando vos quieras, cuanto vos quieras. Todo ocurre para el bien de los que lo aman. Pero esta actitud solo la puede tener quien vive como un hijo, quien tiene esta disposición de creyente, ¿no? sino para el mundo es chocás, pero impresionantemente, ¿no? Mi hermano Iván ahora no está en, qué bueno, mi papá no está, tengo una misión. Yo lo puedo ver y yo me doy cuenta ese chico lo que ha vivido, que de chico se hizo como en la calle, de que, veo cómo se relaciona con las personas, veo su corazón y yo veo una providencia de Dios en todo lo que ese chico ha vivido. Fue lo más ordenado. Y no, que es lo más ordenado. Bueno, que tenés tu mamá, que tenés tu papá, pero no no no es así como la vida es del pecado original. Entonces, bueno, mi hermana, que no tiene tanta fe, lo vive con otra crisis, que mi hermano viva así, que no está su papá, que su mamá no sé qué, que su hermana encima se le ocurrió meterse de monja, ¿no? Ella no puede ver con esa mirada. Yo lo vivo con paz, como tengo mi, mi, mi dolor y demás, pero confío en el Señor. Vos sos padre de Iván, no yo. Yo no soy su salvador. Y confío que hay un plan inmenso para él, que él puede hacer mucho bien. ¿Me explico no lo que les quiero decir? Jesús lo que nos quiere decir con esto realmente nos quiere liberar de esa turbación, ¿no? No quiere vivamos con esa ansiedad. Y si le contestaba el padre Sebastián al el Iván este artículo, ¿vieron lo que les di al principio? De la inquietud o la excitación. Y dice, quien va mejorando en los caminos del espíritu, ya sea que esté consolado o desolado, tiene que custodiar la paz en su corazón, no permitir que nada se la robe. En ese sentido, la frase con la que terminas el artículo es real y la comprobé. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, los custodiará. Hay que decirle al Señor cuando te acelerás, custodíame en la paz. Pienso que esa debe ser la custodia del corazón de la que hablan los padres del desierto. Aunque estés combatiendo contra las tentaciones, no dejes que nada te robe la paz dentro del alma. Conquista la paz con la ayuda del Señor y mil a tu alrededor encontrarán la salvación. Cuando vos tenés paz, irradiás paz. Dice San Serafino de Sarov, el enemigo de nuestras almas buscará combatir en todas las formas el gozo espiritual, induciéndonos a la tristeza y a la turbación. Y dice San Ignacio, de allí pienso que la Santa Misa, luego del Pater Noster, invoca con ese exorcismo la liberación de toda perturbación. Y en su vida se ofrece la paz de Cristo. Y sigue diciendo, propongo hacer otra cosa, preguntarnos no tanto qué tengo que hacer, sino qué clase de persona quiero ser. O mejor, qué clase de persona Dios me está llamando a ser. Y hacer una lista, ¿no? Una lista de qué clase de cosas el Señor me está pidiendo porque quiere que yo sea esa clase de persona. No tanto qué tengo que hacer, sino qué tipo de persona Dios quiere que sea. Me encanta hablar con mi madre, que suele turbarse porque no experimenta esto así. Y le digo, mamá, fíjate todo lo que viviste. cuando Dios te abandonó? mira las cosas que has vivido y cómo te ha ido. ¿No te ha ido tan mal? Usted medio como que deja de pucherear ahí, ¿no? Como, es verdad. Mirá, le sorteaste esta dificultad y acá cuando viste que salí a trabajar y acá no sé qué. Y como que se empieza como a parar, ¿no? Como que empieza, ah, no, no soy tan mala, ¿no? No es todo tan... Tan malo. Qué importante es como saber tener, como decíamos hoy en la oración, esa memoria agradecida. Y ustedes, mírense, cuando les venga esa turbación, acuérdense de situaciones difíciles que han pasado y cómo las han pasado. ¿Vieron que las has podido pasar? Porque a cada día es real que le basta su aflicción, ¿no? Bien. Y para terminar un poco, los decía, ¿qué hacer frente a este temor, a esta ansiedad, a esta turbación, que pienso que es como un acecho que está constantemente... Que siempre nos van a querer tentar con, con eso, ¿no? Cuando estás rezando, cuando vas a hacer las compras? Cuando estás haciendo las compras, cuando vas a hablar con tu hijo? Cuando estás hablando con tu hijo, cuando vas a arreglar con el papá de tu hijo? Bueno, y así. Entonces, uno, alimentar la identidad profunda, ¿no? Eso es alimentar que sos hija de Dios. Cuando te pasa que estás experimentando esa turbación de que no sabes cómo vas a ser... En lo concreto, en lo real, es como muy bajado, ¿no? Volver a, a, a tu identidad profunda, ¿qué sos? Sos hija del padre y nunca te va a abandonar. No te va a abandonar porque nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. A veces te prueba tu fe, porque cuando la fe es probada, crece, se consolida y después das más fruto. Pero hay gente que vos la ves y parece que en su vida no pasa nada, que es un agua de tanque, pero empezás a hablar... Y capaz que tiene pero mucho más líos que vos. Porque vive como hija. No sé cómo lo voy a solucionar. Miren, la voy a nombrar porque para mí es un gran testimonio. ¿La conocen a Marta Boggio? Es una grande, Martita. Vos hablás con ella y yo lo que veo y lo que escucho como que no me encaja. Y siempre una generosidad, una paz para atender, para recibir. No, es, es como realmente admirable. Entonces, primero custodiar esa identidad como hija. El deporte, aunque parezca una pavada, ayuda mucho. A veces uno no lo uno piensa que no lo necesita, pero cuando vas, te das cuenta de que lo necesitabas. ¿Todas hacen deporte acá? No, me dice. Pero vayan una buena caminata, necesitamos porque somos cuerpo y alma, ¿no? No somos solo, por supuesto que está en el Santísimo, pero a veces necesitas hacerte una buena corridita. Como puedas, ¿no? Acá tenemos a la gran profe. Contraten la Anita, que da clases de gimnasia. Anita Colombo para ustedes. ¿No? La Providencia. Sí. No, es impresionante. El deporte te, te ordena todas las, te cambia el pH, como dice la mamá una misionera, que anda medio con las energías y todo. Entonces, le dice, te cambio el pH, hija, esto. Me dice una hermana, conseguíme un piano, por favor, para este momento, y qué sé yo. Le digo, ¿no te sirve este que tenemos? No, no, me dice, este piano te cambia el pH. hace me caso. Me dice, conseguí el otro piano. Bueno. Segundo, entonces, segundo, le decía hacer deporte. Tercero, tener una buena persona que te ubica. Vieron que hay buenas consejeras. Hay otras que te aceleran más. Sí, ¿cómo vas a hacer, No te puedo creer. Qué horror, si estoy, estoy en tu lugar, me muero. Peor, terminás como mejor, ¿no? Pero hay personas que te ordenan, que te sosiegan, que te... y a veces es su sola presencia. Vieron que hay personas que igual las ves y ya ah, te transmiten. A mí me encanta hablar, vieron, con Javier, que está acá. Yo vengo los martes, que es antes de irnos al centro, y está él. Y les confieso que al principio era una molestia, porque era como el único momento que tenía un poco para organizar las cosas y hacer lo que tenía que hacer. Entonces, él estaba ahí. Y, bueno, no me nace decir, ah, estoy en mi computadora, como que voy a hablar con él. Y después lo vi como una providencia del Señor, porque me tira cada frase, que son mis perlas para la semana. te le digo, Javi, ¿y qué tal? ¿Cómo estás acá trabajando? ¿Estás contento? Sí, hermana, estoy muy contento. yo qué bueno, no sé. Digo, y mi dice, sí. digo, además me dice, ¿puedo hablar con mi jefe? Ah, le digo, qué bueno. Le digo, ¿el padre Cristian? Y mire y me dice, no. OK. Después estábamos acá en una misa, estábamos con un grupo de chicas y él me dice, hermana, ¿me puedo quedar? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, se quiso sentar atrás. Entonces yo le digo, no, vení acá adelante con nosotras. No, hermana, él estaba así muy tranquilo, ¿no? Y le digo, no, dale, vení. Digo, Javier, yo para convencerlo, le digo, vení que no te puedo dar la paz. Y me dice, no te preocupes, hermana, a mí la paz me la da el señor. <risa> me viene dando ahí dando. Y me tiró, a ver, a ah, me tiró otra más. Fuimos al BAE y, y yo un martes no lo pude ver porque él no vino, entonces cuando lo encuentro en el valle, le digo, Javier, le digo, no te vi el martirio, no me pude llevar mi perla, le digo, no pudimos hablar y me dice, no te preocupes, hermana, ahora el Señor nos va a hablar a los dos y ya vas a saber. Pero <risa> bueno, son personas que encima cada vez estoy descubriendo más como la presencia que hay de Dios, esto con un paréntesis, ¿no? Pero la presencia que hay de Dios en un pobre es como son maestros de eh Como cada lo de, descubro más, ¿no? La presencia de Dios que hay en un pobre. Y qué bendiciones es tener. Eso también pienso que para la providencia ayuda mucho, ¿no? Como cada día o en la semana, búsquense tener contacto con, con un pobre. Ahí en Capital es espectacular. Yo me doy cuenta que a veces un poco en Pilar estoy un poco en una burbuja. Porque, bueno, las veo a ustedes, las Galileas, las chicos del cenáculo, como todo lindo, todas rezamos, ¿no? Y cuando vas a Capital, ¿vieron que tenés gente que tirada en el piso?, Gente ida, que está, no sé, yo viví hace 10 años, para la misma gente. No sé, los que tienen oportunidad de capital es impresionante. La misma gente, con la misma bolsa, los zapatos, no me acuerdo, pero impresionante. Entonces, es como que vas a correr y la vez, es como que te vas haciendo como familia de ellos, ¿no? Entonces, tener como una comunión. Entonces, estoy corriendo y veo un niño que está ahí haciendo con las pelotitas y qué sé yo. Entonces, nada, los saludo, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Elías? Ah, le bueno, empezamos así a charlar, ¿no? Entonces como un hermano que el Señor me regaló, un chiquito, y otra vez le regalamos un, un rosario. Entonces cada vez que vamos corriendo ahí como que lo salvamos, tenemos una pequeña charla con él y te ubica, te no es acelere esas preocupaciones que uno tiene. Ves que es como realmente estar con un pobre te, te no sé, te, te ubica, no te te ubica mucho y te recuerda lo que sos. ¿Eh? Sí, te baja a tierra, te das cuenta que tampoco Dios los los abandona es, y viven cada cosa, que hasta ellos mismos te... Bueno, así que también les agrego estar con un pobre que no lo había pensado. Y otra solución también es frenar, hay que aprender a frenar. Cuando se experimentan así aceleradas, frenar y contemplar la realidad. Saben que en filosofía se habla mucho de dos posturas, ¿no? Esta es una postura inmanentista que se llama, ¿eh? que es la realidad yo la tengo que dominar. No es que la realidad me habla, sino que yo le pongo orden a las cosas. Es un Dios o Dios está dentro de todo o no se involucra. Un Dios allá y yo acá. Entonces yo tengo que dominar a las personas que quiero, las cosas. En cambio, la postura realista es una postura de que yo contemplo y que la realidad me habla. Eso te da mucha paz, porque cuando vos ves, por ejemplo, que vos no llegás a hacer todo, bueno, Dios te da el tiempo para hacer todo. Quizás será que estás haciendo mucho. ¿Será que querés hacer más de lo que podés? Quizás que querés hacer todo perfecto en un modo desordenado. no Entonces, frenar un poco y contemplar la realidad. ¿Y qué es la realidad? Y contemplar mis hijos, contemplar cómo estoy manejando. Yo me doy cuenta perfecto cómo estoy manejando. Cuando estoy manejando a full, así acelerada, o que todo el mundo me parece que va lento en la calle, Mira, a veces que me dicen, ¿qué pasa la gente? Parecen taxistas, como decía papá. Están paseando por la costanera. Entonces, contemplar un poco y conectar un poco con tu corazón, cómo estás, tu modo de, de hablar, tu modo de comer, tu modo de hacer las cosas, tu modo de escribir en la computadora. Contemplar, contemplar. Y eso te te, te, te ubica. puedes ver qué te está queriendo decir el Señor. ¿no? Como decía Napoleón, vísteme despacio, que estoy... Apurado. Viste, de cuanto más apurado, más torpe. Más rompes, todo mal, todo te parece que anda mal, todo el mundo anda mal. Contemplar la realidad. Bueno, espero que se lleven el concepto claro de la providencia. No sé si tenemos dos minutos, si alguien quiere hacer una pregunta o compartir algo. Margarita.